Hola, ¿qué tal amigos? Están esperando escuchar seguramente la voz de Alejandro Buciarelli, pero eso no va a pasar hoy, o por lo menos todavía no. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino, soy el conductor de este programa, y hoy tomo la columna de Alejandro porque Ale me, me pidió que lo cubra, ya que está con, eh, con una agenda muy ajustada, está participando en muchos eventos, pero algo de eso nos va a estar contando hoy, ¿o no? Porque ustedes saben, estuvo... en la Cumbre Internacional de Cannabis eh, y Cáñamo y en la Expo Industria de Cannabis que tuvo lugar entre el 7 y el 9 de abril en la ciudad de Mar del Plata, le dije, Ale, contanos de esta experiencia, grabanos algo, no vas a poder estar en la columna, pero a la gente le interesa y quiere saber de, de tu participación, que por otro lado fue bastante destacada, no lo digo yo, mucho menos lo dice él, sino que si buscan en diversos medios de comunicación información sobre este evento, lo encuentran al doctor Alejandro Buzziarelli como uno de los, de los participantes que destacan. Quien no lo conoce, quien no lo recuerda, quien escucha por primera vez este espacio, Alejandro Buciarelli, es docente de la Universidad Nacional del Sur, farmacéutico, cofundador de la Red de Profesionales para el Estudio del Cannabis Reprocan y columnista de la Gran Radio Nacional de la Dosis Justa, que es esta columna que estás escuchando ahora y que hoy a mí circunstancialmente me toca conducirla. Eh, estuvo como decíamos en este importante evento el mar del plata y participó de dos charlas eh, habló del papel de las universidades en la ley 27.350 de cannabis medicinal y explicó cómo articula la universidad con la ley de cannabis a través de la formación continua de profesionales y proyectos de extensión dedicados a vincular a los distintos actores académicos con el sector y Eso en la cumbre y por otra parte en la Expo Industria estuvo hablando sobre los aspectos claves a la hora de evaluar la calidad, la eficacia y la seguridad de preparaciones a base de cannabis y derivados. Así que si quieren eh, conocer en más detalle... de qué trató esta Expo Industria y esta Cumbre Internacional del Cannabis y el Cáñamo que se realizó en Mar del Plata, los refiero a la nota que publicamos en nuestro portal El Ágora Digital, un farmacéutico bahiense con destacada presencia en la Cumbre Internacional de Cannabis y Cáñamo y Expo Industria Cannabis, porque allí estuvo Alejandro Buciarelli. como decimos, docente de la Universidad Nacional del Sur, representando representándonos. Y yo le dije, Ale, contanos sobre esta experiencia, y él, en su infinita en su humildad, pasó de contar eh, cuál, cuál había sido su participación, y se puso el traje de, de entrevistador, de comunicador, y nos trajo una entrevista en exclusiva con el presidente de la Confederación Canábica Argentina, Leandro Ayala. La escuchamos. Estamos con Leandro Ayala, presidente de la Confederación Cannábica Argentina, quien dio el puntapié inicial en la primera cumbre internacional de cannabis y cáñamo, como también en la segunda edición de la Expo Industria Cannabis, que tuvo... lugar en Mar del Plata los días 7 y 9 de abril del año 2023 y en ese sentido Leandro quisiéramos saber cómo evaluas el desarrollo de esta segunda edición de la Expo Industria Cannabis y qué opinión te merece la actividad vinculada a la rueda de negocios en el marco de la Expo Industria eh, que congregó a inversores, instituciones de investigación y también a pequeñas, medianas y grandes empresas de Argentina. Ale, gracias, ¿cómo están ustedes ahí? Bueno, la verdad que la evaluación final, personal, lo digo porque todavía no, no nos reunimos con el equipo que siempre al finalizar una actividad, nos juntamos todos y hacemos el balance general de todo el evento. Pero a título personal hablo, ¿no? Fue un evento más que fue sumamente trascendental: la expo y la ronda de negocios. Creo que es la primera vez que se desarrolla. una ronda de negocios con integrantes de otros países, como fue esta empresa que abrió la charla y las empresas Slim me refiero, que, que vienen, vinieron desde Oregon, y que ahí hubo un intercambio de opinión, o un, una, una controversia ahora con la mirada que ellos venían eh, a plantear, lo cual también fue muy enriquecedor. Y la verdad que sumamente contentos también mucho por la cobertura que hemos tenido. El evento salió, el impacto mediático fue un balance de cuatro, más de 400 medios de comunicación que hablaron del tema, ya o sea, sean radiales, gráficos y televisión abierta también. Muy muy contento por todo el trabajo, por, el, por los emprendedores que han venido de distintas partes del país y acompañaron una vez más. en esta segunda edición eh, muy contento vale y con respecto a qué opinión merece la actividad vinculada a Rueda Medojo, yo te lo respondí eh, las instituciones que nos acompañaron justo siempre en nuestros eventos que acontecen algún hecho histórico como fue la primera cosecha de cáñamo después de 50 años y también estando a víspera de la nueva de la reglamentación donde vamos a poder Los emprendedores y el sector va a conocer las reglas de este juego y de cómo se va a desarrollar la industria. ¿no? Así que muy contento, por eso ese es mi balance personal. En términos políticos, también la Confederación Canábica Argentina se posiciona una vez más como referente del sector y en términos de comercio e industria y eso es lo cual nos pone muy contentos y orgullosos. a todos los que formamos partes, y seguramente a todos aquellos que se sumarán, porque mucha gente eh, entendió cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro fin, hacia qué apuntamos, y si Argentina va a ser líder, al menos en un corto plazo, en términos regionales, nosotros queremos acompañar a ese proceso. Es muy interesante lo que comentás, Leandro, y en ese sentido eh, deseábamos saber ¿Cuál te parece que debiera ser la política productiva en torno a las necesidades del sector vinculado al cannabis medicinal y al cáñamo industrial en la cadena de valor de estos dos eh, productos? La política productiva, como todo sector, eh, siempre debe ser acompañada desde abajo hacia arriba, por la cadena más débil. hay que inyectar, tiene que haber financiamiento de parte del Estado para desarrollar esta industria. Eso se verá reflejado en las partidas presupuestarias que el Ministerio de Economía o, o Desarrollo Productivo baje al alicame. Entonces, de ahí vamos a entender... ¿Qué tal qué, ¿Cuál es el, la verdad de cuál es la intención de Argentina como país de fomentar esta industria? Eso se va a ver reflejado en las partidas presupuestarias con las que la DICAN me cuente. Y la verdad que pienso que también que en, ese, en esa agencia tiene que haber gente y tienen que tener buenos asesores de gente que... Tenga experiencia en el comercio en la industria que tenga experiencia en lo que es el sector canábico nacional eh, no puede estar compuesto conformado por un consejo consultivo eh, con gente que no tiene experiencias en el comercio o en la industria por lo mínimo tiene que haber gente que capacitada que sepa lo que es diferenciar un remito de una factura como mínimo gente que trabaje de esto que sepa lo que es eh, Lo que cuesta abrir un comercio, lo que cuesta levantar una persiana, lo que cuesta pagar cargas sociales, eh, como mínimo tiene que haber gente que sea de comercio y también, ¿por qué no? Gente que tenga experiencia en lo que es abrir una tranquera día a día, ¿no? Que esos, esos, esas personas que se levantan a las 4 de la mañana para ir a atender el campo, sus cultivos o lo que sea, tiene que haber con tiene que contar con esa asesoría, y no por un cuerpo de abogados que, que no entienden lo que, cómo funciona la economía. Nosotros que practicamos la economía a día. Día, de comprar y de vender, creo que somos los indicados para tener ahí en ese consejo consultivo y escuchando a los que invertimos en el país y a los que creemos en el país que podemos desarrollarnos crecer y creo que esa es mi mirada, es mi mirada con respecto a cuál sería la política pública, escuchar la demanda del sector eso se verá reflejado en la partida presupuestarias que la DICAME cuente y ahí estaremos nosotros para aportar para unir al sector solo aquellos a los que tengan una mirada, que tengan la cultura del trabajo eh, y fomentar esto. vos sabés que en mi caso, Ale, hace 20 años comencé a, a, a promover los grow shops, viajé por todo el país y hoy tenemos una red gigantesca de grows a lo largo y a lo ancho de toda nuestra patria y bueno. Eh, fuimos evangelizando bueno, somos los protagonistas de, este, de esta nueva industria la verdad porque venimos con mucho tiempo tenemos mucha pasión por lo que hacemos amamos lo que hacemos y eso va a marcar la diferencia y para cerrar si en su momento con la ley de canades medicinal la agrupación canábica mamá cultiva fue protagonista en todo este proceso eh, sin lugar a duda que con la conformación de estos eventos y la confederación Canábica se posiciona como la organización referente para desarrollar esta industria Así compartíamos la opinión de Leandro Ayala, presidente de la Confederación Canábica Argentina, acerca de lo desarrollado en la segunda edición de la Expo Industria Cannabis y de la Cumbre Internacional del Cannabis y Cáñamo, desarrollada en Mar del Plata los días 7, 8 y 9 de abril. Y hasta acá llegó la columna La Dosis Justa, hoy en ausencia, pero la columna de Alejandro Buciarelli, farmacéutico docente de la Universidad Nacional del Sur, cofundador de Reprocan y flamante comunicador. Podemos decir, bueno, en realidad tiene alguna experiencia radial previa, pero hoy sí lo vimos con todo, con una entrevista de primer nivel.